...química Comodoro de Rivadavia y lo haga una nueva empresa, cual todavía no se sabe porque eso todavía no se comenzó todo el proceso de licitación, pero está trabada, está trabado ese proyecto en la legislatura provincial y ahora un poco se destrabó porque desde la UCR convocaron a una, este, a una reunión de comisión y vamos a ver quiénes van a estar... Eh, invitados o invitadas a esa reunión que por supuesto que van a estar también legisladores del oficialismo y de la oposición. Vamos a hablar unos minutos con Andrea Valderrama que es diputada de la UCR eh, que es la presidenta de eh, la Comisión de Asuntos Agrarios donde se trata el proyecto El Medanito. Eh, Andrea buen día, Mauro de Radio te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mauro? Buen día. ¿Todo bien? Bien. Todo bien. Te escucho sí, un poquito sí. bajo, pero ahí nos vamos a acomodar. Dale. Bueno, eh, recién un poco decíamos, eh, algo se destrabó de este proyecto, pero contanos qué va a pasar mañana eh, en la comisión. Bueno, sí, no, no exactamente eh, más o menos como lo relataste, y mañana prevista una reunión de comisión. Eh, a partir del inicio de la inauguración del periodo ordinario, empezamos a, empiezan a funcionar todas las comisiones en la legislatura, Asuntos Agrarios es una de las comisiones que eh, funciona regularmente porque muchos temas eh, importantes eh, van a esa comisión. Son, digamos, de las comisiones que más eh, temas temáticas abordan. Eh, y, eh, bueno, eh, comenzamos el periodo ordinario y la primera oportunidad que se convoca los martes, y la comisión de agrario siempre se hace los martes, así que el primer martes que, que tuvimos oportunidad, porque recordemos que el anterior había sido feriado, eh, decidimos convocarla a ver porque desde la UCR por ahí no es la idea obstaculizar o, o, o dilatar el tema sino que nosotros lo queríamos hacer eh, no lo queríamos hacer en extraordinaria y a las apuradas como se propuso en, en diciembre y teniendo en cuenta que eh, la concesión de Medanito se venza recién en junio del 2026, o sea no es que, que estamos eh, contrarreloj haciéndolo, estamos haciéndolo con tiempo Y teniendo en cuenta que estamos hablando del contrato más importante que tiene la provincia, el área hidrocarburífera más productiva y que lo que se, eh, se haga hoy va a impactar en los próximos 7 ocho 8 gobiernos porque tengamos en cuenta que la concesión es por 25 años y que puede después existir una prórroga por 10 más. Bien. Entonces nosotros creemos que es un tema para tomarlo, eh, digamos, no hacerlo a las apuradas, analizar bien todo y eso hacerlo lo mejor posible porque trasciende a este gobierno, trasciende a la, a la eh, gestión de, de los diputados que estamos hoy y, y obviamente es súper importante para el futuro de la provincia. Eh, Andrea, recién decía, sí, es cierto que eh, el, la concesión se vence el 2026, pero las situaciones que se están complicando en 25 de mayo son ahora. Digo porque ustedes recibieron al intendente de 25 de mayo y también este, a gente de los gremios de los petroleros muy preocupados por la situación que se vive hoy más allá de que eh, se sabe que el, el, el contrato termina en 2026. ¿Eso también hizo que ustedes se apuren en, esta, en este llamado para la comisión? Eh, ¿cómo, ¿Cómo escucharon las voces de, de esas personas que están siendo afectadas directamente o por lo menos eso es lo que indican que están afectados desde, desde 25 de mayo? Nosotros, a ver, con el intendente, el 25 de mayo venimos en conversaciones eh, por este tema eh, desde hace mucho tiempo. No, no fue la primera vez que los recibimos. Siempre eh, conversamos en buenos términos, entendemos eh, su preocupación. Eh, pero tal vez es algo que, a ver, nosotros podemos dar celeridad a este tema, pero no, no, no garantiza que se solucione lo que ellos están planteando. Ellos están planteando que hay una desinversión por parte de Petroquímica, que hoy es el concesionario del área y de otras áreas. Eh, y que eh, lo hacen porque obviamente está terminando eh, su, su periodo de, de contrato y no, nadie les puede garantizar que van a seguir. Y la verdad es que eso nosotros no lo podemos hacer de ninguna forma, garantizarle a Petroquímica que va a seguir en el área porque el área tiene que salir a licitación y ganará eh, la empresa que, que mejor oferta presente. O sea, uh -huh. no, no hay forma de garantizarle que ellos van a seguir ni ahora ni después, ni, o sea, es, es imposible. Entiendo que, según nos comentan, es un proceso normal que se da en, en, en lo que tiene que ver con el petróleo, que es la cola de inversión, digamos, donde entran en un periodo cuando saben que se están terminando eh, los contratos, que es difícil eh, que la empresa continúe invirtiendo porque obviamente las inversiones en el, en el petróleo son a largo plazo y si no, no invierten ahora porque saben que no van a haber... Eh, los resultados, digamos. Uh -huh, uh -huh. Eh, los entendemos, entendemos su preocupación, charlamos, les explicamos nuestra, nuestra postura. La verdad que, que la reunión eh, donde fueron fue productiva. Eh, nosotros, como ya te, te dije, nos hemos antes reunido con el Intendente 25 de Mayo. Eh, está, él está siempre preocupado por este tema, estuvo participando en la mesa de trabajo que se había creado eh, por el tema del petróleo eh, el año pasado, entonces estábamos en, en contacto y sabíamos, ya esta postura no es algo eh, nuevo, lo entendemos, lo sabemos, y la verdad que nosotros no es que nos apuramos a tratarlo, sino que el proyecto ingresó eh, en la última sesión del periodo ordinario el año pasado, después eh, entramos en Extraordinarias y eh, quería tratarse en diciembre en medio de las apuradas, dijimos que no, que es un tema que, que merece... Eh, analizarlo con tiempo, que nos faltaba información, que de hecho eh, el gobernador mandó el 14 de febrero recién un informe que, que dicen que es bueno, que es completo, que, que eso sería el, el data room que nosotros estábamos pidiendo pero previamente no se había enviado es un informe que lo no tenemos a partir del 14 de febrero y, y ahora la, la primera semana hábil de, de marzo, el primer martes, convocamos a la comisión o sea, no hay una dilatación ni es que, que ahora nos apuramos sino que nosotros desde el primer momento dijimos que esto íbamos a hacerlo así, eh, que queríamos tomarnos con tiempo, estamos analizando ese informe también, y obviamente lo que va a pasar eh, seguramente en la comisión del martes es empezar a diagramar la agenda, eh, obviamente para que vayan funcionarios que, que tienen que ver con el tema. Eh, entiendo, a ver, eh, Secretaría de Energía y Petrol básicamente son actores que van a tener que estar eh, invitados para, para tratarlo, eh, pero bueno, puede surgir alguna propuesta más de invitar a alguien más, y bueno, no, es, es simplemente para organizar eso, porque el tratamiento del proyecto tiene que hacerse en plenario, o sea, no solamente está en la Comisión de Agrario, si bien la, la Comisión de, de Agrario es la cabecera y, y de, la, la que preside, digamos, todas las cuestiones también tiene que hacerse en conjunto con la Comisión de Hacienda. Uh -huh. Así que vamos a organizar eso y establecer la agenda para, para que puedan venir los invitados y para que se pueda pedir los informes, lo que se necesite, para tener toda la información antes de, de tomar cualquier decisión. En esa lista de invitados o de personas invitadas, eh, ¿están previendo también invitar a gente de los gremios, por ejemplo, o no? Mira, yo, a ver, no es que hay una lista, sino que justamente el martes reunimos la comisión para que todos los bloques puedan proponer y analicemos entre todos, consensuemos eh, los actores que van a venir. Yo digo, a ver, esto te lo adelanté, que, que descarto que la Secretaría de Energía y Pan Petrol porque, digamos, son los grandes actores que tenemos en este tema, pero no descarto que pueda haber otros invitados, tranquilamente. ¿sí, uh -huh. sí? Y de ambiente también. También, sí, Bien. sí. sí, sí hay una cuestión ambiental muy importante que también tenemos que, que analizar. Bien. Eh, el, ese, ese informe que mandó la provincia, ¿es un informe que a ustedes eh, les satisface o, o lo pudieron leer o pudieron por lo menos tener acceso o todavía no? Sí, sí, sí, lo tenemos. El, fue enviado a la Cámara, como te dije, el 14 de febrero eh, y recordemos que este tema se quiso tratar en diciembre sin tener este informe. Uh -huh. eh, hoy lo tenemos. Es, eh, a ver, es más información, mayores datos. Obviamente eso lo estamos analizando... Eh, a ver, no, no, la verdad que hay que ser sincero, uno no entiende muchos datos técnicos, estamos analizándonos y asesorándonos con gente eh, experta en, en el tema. Eh, igualmente hay algunas cuestiones que todavía faltan definir y que bueno entendemos que por ahí con el correr de, la, de, de las reuniones y la comisión podamos, podamos eh, tener toda la información. ¿Y Incluso esto, tenemos que... ¿esto sí, reemplaza para... al Data Room que ustedes piden o no? No, hay todavía datos que, que nosotros vamos a seguir insistiendo que no están. En principio te digo, a ver, nosotros tenemos que establecer eh, tres cosas muy básicas en la ley. Tenemos que poner el monto de regalías que se va a pagar eh, y para eso necesitamos saber eh, reservas de los yacimientos, la reserva probada, la reserva probable, lo que pueda, digamos, eh, el que lo explote... Eh, sacar, extraer de ese yacimiento y esa, en torno a eso no está del todo completa la información vamos a seguir eh, analizándolo y obviamente vamos a seguir requiriendo toda la información que nos falte uh -huh. eh, después hay que establecer eh, el tema del bono de ingreso para esto es, es también fundamental saber el tema de las reservas cuánto tiene que pagar eh, o cuánto se le va a exigir a la empresa que, eh, que quiere acceder a la, a la licitación eh, no son cuestiones menores y la verdad que uno eh, tiene que tener algún dato o, o digamos tiene que estar fundado ¿no? No, nosotros entendemos que no podemos ir y tirar un número eh, decir tanto de bono, tanto de regalía si no tenemos algunas cuestiones que son fundamentalmente técnicas y, y datos eh, comprobables del, del yacimiento es lo que vamos a seguir insistiendo para que se facilite. Sí, sobre todo las regalías, porque ahí van a estar, uno imagina que va a estar la, la mirada de los intendentes, que una parte de esas regalías van eh, en coparticipación. Digo que también, eh, más allá de que ustedes necesitan tener esos datos y sobre todo saber qué, qué es lo que va a pasar, ese número de las regalías que pague una empresa que saca eh, los minerales de la provincia, eh, es importante sobre todo para el funcionamiento de las de las comunidades de la provincia de La Pampa. Eh, me imagino que ustedes también estarán con, con el foco puesto ahí para que no haya, eh, por ejemplo, este, eh, baja en la coparticipación de ese, de ese porcentaje que reciben los intendentes. Bueno, mira, yo, a ver, en cuanto a las regalías, las regalías eh, seguramente va a ser un número menor que el que, que, que se está pagando hoy. Hoy se está hablando del 35% de regalías, hoy, en lo que está vigente hoy. Y, a ver, para que... Te digo por qué nosotros sostenemos también que nos falta información. En el proyecto que envía el Ejecutivo, las regalías no estaban puestas el porcentaje, estaba en blanco el porcentaje. ¿En Para blanco eso. estaba, eh, en digamos, blanco, como si fuera o sea, un decía, Excel, esa parte estaba en blanco? Eh, punto suspensivo, donde decía el porcentaje de las regalías, sí, textual, decía las regalías eran... ¿Y eso por, ¿por qué puede llegar por... a ser? Bueno, eh, a ver, ¿por qué? Porque hay una cuestión de que no, no, no es fácil establecerla. Obviamente tiene que ver con una cuestión de política hidrocarburífera, lo que se quiera para el futuro de la provincia, lo que se quiere pretenda desarrollar en el área, pero también tiene que ver con, que, con datos claros. O sea, hay que saber por qué, o sea, qué es lo que vale nuestro yacimiento para nosotros exigir tal o cual porcentaje. Estos datos son los que nosotros insistíamos que nos faltaban. Eh, vamos completando algunas cosas, pero todavía otras nos quedan, eh, digamos, eh, la duda ahí, hay, hay cuestiones que no están del todo claras, entonces nosotros vamos a seguir insistiendo. Eh, hay una, un el informe este que presentaron ahora, habla de que la regalía óptima sería del 15%, uh -huh. eh, pero a su vez en la, en la mesa de, de trabajo que se hizo sobre el petróleo, eh, los, eh, del lado del oficialismo, los legisladores que participaron proponían un 20%, entonces no está del todo claro eh, cuál es el porcentaje, evidentemente hay distintas opciones y nosotros tenemos que saber a ver, ¿a qué nos atenemos? Yo creo que, que no es tirar el, el número en el aire, sino es decir, eh, tener un fundamento por qué elegimos un número u otro y, y tener en cuenta que, que a su vez PCR eh, Petroquímica hizo una oferta, intentó ir por una prórroga de, de, de del contrato. que tiene hoy, exactamente, y para eso ofreció eh, pagar hasta un 20. Entonces, bueno... Eh, Apa, apareció apareció plata ahí eh, de la nada. Entonces también ahí hay que tener en cuenta ese dato. Sí, sí, sí, es una cuestión que, por eso te digo, no es fácil de resolver, hay que analizar eh, eh, qué es lo, lo, lo mejor, digamos, nosotros debemos sacar la mejor ley. Ese es nuestro propósito, no, no es que queremos entorpecer, no es que queremos dilatar, no es que... Eh, eh, queremos sacar la mejor ley y, sinceramente, queremos estar a la altura de las circunstancias. A nosotros nos toca hoy estar en este lugar y justo resolver este contrato, pero como te digo, es un contrato que va después influir en los próximos 35 años eh, en cuanto a la regalía de los municipios en cuanto a los recursos que ingresan a la provincia a Pampetrol que es socia de la explotación con el 20% entonces no es algo para tomar a la ligera y creemos que, que debemos eh, analizarlo detenidamente y, y la verdad tratar de hacer lo mejor posible O sea que puede ser un proyecto que va a ser modificado dentro de esas comisiones, Ese, esa es la idea por lo menos que tienen ustedes, que no salga como lo mandó el ejecutivo Nosotros tenemos, no, no, seguramente desde nuestra parte va a haber algunas otras propuestas que son diferentes al proyecto del Ejecutivo. Eh, y bueno, pero, pero veremos en, en lo que va surgiendo en las reuniones, la información que vamos completando y obviamente analizando cada tema. Pero nosotros ya sí tenemos eh, distintas propuestas y, y eso, a ver, nosotros creemos que todas estas cuestiones, aparte no es, eh, no es menor que es una ley especial, o sea, que esto marca la importancia del tema también. Que exige los dos tercios del voto de los legisladores. Entonces, eh, la verdad que si, si esto, la verdad, si hay interés en que salga, en que, salgan, que se apruebe y que, y que podamos avanzar, eh, también hay que, que entender que se necesitan los consensos. Hoy el oficialismo no tiene eh, la mayoría, no tienen un propio, no tiene la mayoría y, y tampoco entiendo que tiene los dos tercios. Entonces, hay que tratar de generar eh, los canales para, para lograr un consenso y trabajar todos en eso. O sea, eh, si no, es muy difícil que, que pueda avanzar. Uh -huh. ¿Cómo cayeron las, las declaraciones de Espartaco Marín diciendo que eh, la oposición vive en un frasco? Nada, <risa> nada, no, no, yo no, no, la verdad que no, no o sea, entiendo, es, es su rol de, de jefe del bloque oficialista y, y hace eh, lo que tiene que hacer, pero bueno, eh, también, bueno, yo como le digo, tendría que. pasa que por ahí es muy difícil. Eh, o no están acostumbrados a esto, a que no tienen un la, la, quórum propio, las mayorías y, y, y a veces eh, tener que, que frenar algunas cuestiones, porque la oposición no está de acuerdo, es algo al que el oficialismo provincial no venía acostumbrado. Y bueno, eh, hoy la, la realidad en la Cámara es así, de mayor paridad y, y, y podemos, digamos, tratar de... Eh, de de que nuestra voz sea oída, de que nuestros reclamos se tengan en cuenta, de, de poder hacer solicitudes que sean atendidas y demás, y bueno, me parece que es eso que, que por ahí pone nervioso a algunos. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo ven este año legislativo? Más allá de este proyecto que por supuesto que va a traer este, algunas discusiones y, este, eh, y algunos enfrentamientos, este año la, la oposición en la, la, la legislatura... Eh, ¿Va a dar quórum o va, va a seguir utilizando ese, ese, esa herramienta para, para hacer un poco de presión al, al oficialismo? Eh, a ver, en la medida, nosotros en la medida en que, en que entendamos que del otro lado hay eh, una búsqueda de consenso genuino, de que se nos escuche y demás, eh, no va a haber problema, pero bueno, obviamente la herramienta del quórum es una herramienta democrática que existe y que nosotros es la, la forma que tuvimos hasta ahora de, de hacernos oír eh, en, lo, en las solicitudes que teníamos en determinado proyecto en particular. Eh, pero bueno, eso es según si el tema lo amerita, eh, veremos a ver cómo, cómo viene el año, no, no lo descarto porque siempre es una herramienta que está, pero tampoco es algo que vamos a usar por usar, o sea, no es una, una cuestión de, de capricho, eh, teniendo en cuenta el, el, el, el discurso del gobernador en la, en la sesión inaugural, no va a haber demasiados eh, proyectos enviados, así que bueno, eh, no sé después cómo se irá conformando la agenda legislativa, lo veremos a medida que, con el correr del, del periodo ordinario. Andrea Valderrama, gracias por tu tiempo con Kermés, y por supuesto si quedó algo por, por decirte, te escuchamos. No, por favor, gracias a ustedes eh, y a disposición para cuando gusten. Y te hago una última antes de cerrar. Eh, mañana sí. la comisión, pero el tratamiento real, más allá de que mañana van a coordinar quienes vienen, ¿cuándo sería? ¿La próxima semana o puede ser durante esta semana también? Lo tengo que acordar con el presidente de la Comisión de Hacienda porque es en conjunto, son dos comisiones. Bien. Así que es como una especie está supeditado eso, claro, exactamente. Está supeditado que lo acordemos eh, por disponibilidad de, de los dos, a ver en, en qué fecha y hora se puede hacer, pero calculo que mañana lo podremos resolver. Bien. Eh, gracias de nuevo, Andrea. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Andrea Valderrama, la diputada de la UCR, mañana comienza la Comisión de Asuntos Agrarios donde trata el tema Medanito, ya aclaró que no piensan poner palos en la rueda, pero sí dijo que el proyecto original del Ejecutivo va a sufrir modificaciones porque la propia oposición va a llevar eh, una especie de nuevo proyecto o modificaciones al proyecto original de Medanito. Las ocho y 54 de la mañana, me tengo que acomodar este horario. Disculpen ustedes, pero me tengo que acomodar a este horario. Estamos en periodismo turno mañana, estamos en Radio en perdón, en Radio Kermés. ves que me ves que me tenía que acomodar Maxi, me tengo que acomodar a este horario. 8:54, esto es la mañana kermesera, estamos hasta la 1 de la tarde en este nuevo este en esta nueva propuesta de Radio Kermes de estas mañanas hasta la una de la tarde, te digo la temperatura, digo por si salís afuera a esta hora, 12.4 la temperatura y una máxima de 26, vestite, ponete una camperita a esta hora, después más al mediodía te la podés sacar.